Y bueno, como les comentábamos al principio del programa, estamos lamentablemente teniendo que cubrir casi diariamente despidos masivos en diferentes puntos del país, no solamente en la instancia privada, sino sobre todo en las instancias y reparticiones públicas. Y en principio nos vamos a estar yendo a La Plata, donde los compañeros de Radio Nauta, quienes también son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Le realizaban una entrevista a Cristina Nucifora, delegada de la Junta Interna de ATE, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y la entrevistaban en relación a los despidos que, que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza, allí en el área de la Secretaría de Derechos Humanos, y analizaba un poco qué implicaban algunos de los despidos en función de declaraciones de eh, otros sectores de la provincia de Buenos Aires. Así que las dej los dejamos con la entrevista que realizaban ayer los compañeros de Radio Nauta a Cintia Nucifora. Bueno, en principio eh, estamos en, un, en una jornada regional de lucha. Nosotros desde el día lunes, que nos enteramos de la decisión eh, inamovible de por parte del gobierno provincial, eh, en, su, en la voz de Santiago Cantón, de dar marcha atrás con el proceso de estatización de los compañeros de limpieza, eh, entramos en medidas de fuerza, definimos el paro, hasta tanto, tengamos alguna respuesta favorable o alguna propuesta que podamos considerar. La verdad que creíamos que iba a ser mucho más sencillo, en principio porque desde el 2015, eh, por luchas que hemos dado, hemos logrado eh, que la eh, legislatura sancione, eh, incorpore en el presupuesto los cargos necesarios para que los compañeros adquieran la estabilidad total eh, en el Estado. Este presupuesto... Eh, no solo fue aprobado en el 2015, sino que fue parte de la propuesta iniciada por Vidal y sancionada por la legislatura este año, eh, por lo cual no habría inconvenientes para que los compañeros ingresen al la planta. Pensamos que iba a ser resuelto de manera más sencilla, que se había tratado un error, porque incluso el mismo secretario Santiago Cantón manifestó estar de acuerdo con lo que nosotros planteábamos que una vez que los compañeros fueron estatizados, iniciados sus expedientes, volver atrás era un retroceso en sus derechos laborales. Eh, Santiago Cantón es una persona que estuvo radicada en Estados Unidos y es muy reconocida en el mundo de los derechos humanos. Nos sorprende, sobremanera, que en este momento esté dejando a 10 familias en la calle, incluso con la amenaza de que si no posee una opción de la empresa es casi una decisión individual. Nosotros decimos sacar una política de Estado... Eh, y la política de Estado es eh, volver atrás con la estatización y darle curso al negociado que implican las empresas de limpieza. Nosotros estamos hoy acá, decíamos, con una jornada regional. Esto significa que hemos logrado que el sindicato convocara a otras juntas internas y eh, se iniciara un primer acto unitario eh, en contra del ajuste de Vidal, como decimos nosotros, porque entendemos que estos despidones forman parte de ese plan. Eh, nosotros estamos esperando eh, el diálogo Nosotros no tenemos la intención de seguir de paro Porque realmente nos preocupa que la Secretaría de Derechos Humanos Con sus políticas eh, no esté funcionando Al que parece no importar al gobierno provincial eh, Recordemos que los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos Están en paro activo por tiempo indeterminado Federico, Laura, lo dejo en comunicación con Cintia Ella los escucha Cintia, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, eh, buenos días. Esta mañana salió en eh, página 12 una nota muy interesante que tiene que ver con eh, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a partir de la cual se denuncia que eh, justamente por cesantear y por despedir a una serie de trabajadores no pueden avanzar, eh, por ejemplo, entre otras cosas, eh, con profundizar, ¿no? Este lo que se está haciendo en los juicios en contra de los represores de la última dictadura. Ahora, los avances de despidos que está generando eh, la gobernación de Vidal en la provincia. ¿Puede poner en riesgo el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos aquí en la provincia de Buenos Aires? Totalmente. En principio la Secretaría está parada, porque este no es un conflicto de los compañeros de limpieza. Nosotros los sostenemos, si tocan a uno, tocan a todos, tocaron a los de limpieza, por lo cual toda la Secretaría está parada. Eh, por lo cual las tareas que nosotros hacemos, que consideramos fundamentales, no se están desarrollando con normalidad. Nosotros hacemos hincapié en la en que las tareas deberían seguir existiendo porque si los trabajadores estamos de paro, los que tienen la responsabilidad de hacerlas son los funcionarios, eh, la verdad desconocemos su preocupación por el tema de los derechos humanos. Es más, eh, nosotros estamos en un momento de desconcierto porque a exfuncionarios le dicen una cosa, todos los medios dicen otra... La realidad es que al momento de hoy tenemos una estructura que supuestamente se renovó, la anterior, eh, y nos llegan rumores de que se agrega tal cosa a la Secretaría, se saca tal otra. Es un desconcierto total, la verdad es un manoseo, no solo con los trabajadores, sino con la comunidad en general, que realmente no se sabe a esta altura de qué se va a hacer cargo la Secretaría. Sí. Hmm. Eh, por otro lado, ya volviendo más al uh, tema sindical, ayer nosotros eh, vimos algunas declaraciones eh, del Secretario General de ATE, eh, llamando a un paro nacional de los trabajadores eh, estatales, eh, y lo que hemos podido leer eh, o, o ver son solamente declaraciones eh, de la dirigencia y me gustaría saber eh, cuál es la discusión en las bases con respecto a la situación que está viviendo el trabajador estatal en general y eh, esta posibilidad de llevar adelante un uh, paro nacional. ¿Qué es lo que están discutiendo con respecto a eso? Y en principio, los trabajadores eh, de la Secretaría en Asamblea definimos estar de paro y llamar a la unidad. De hecho, hemos realizado una serie de acciones, desarrollamos un plenario de trabajadores en el que convocamos eh, no solo a juntas internas, sino también a la comunidad general. Se acercaron muchísimas organizaciones. Eh, y terminamos decidiendo que mañana nos volvemos a convocar. Eh, y también nuestra eh, articulación con el sindicato a nivel provincial. O sea, nosotros somos una de las jurisdicciones que tenemos eh, autonomía, digamos, porque así nos organizamos como ATE para tomar nuestras propias decisiones y también le manifestamos nuestra intención de unificar y de que se convoque a una medida unificada. Estamos totalmente de acuerdo con la, eh, la idea de desarrollar un paro nacional, principalmente porque nos están atacando de conjunto Eh, y arrancan por un lugar y siguen por otro La verdad nosotros habíamos aprobado en nuestras asambleas Solidarizarnos con el sector que fuera atacado Porque entendíamos esto Lamentablemente nos tocó a nosotros digamos eh, Estar pidiendo la solidaridad Pero entendemos que si esto se resuelve Seguiremos expresando eh, nuestra intención de unidad Porque esto no se trata de tal o cual sector Sino se trata de un plan sistemático De achique del Estado y de entrega de la patria digamos, Para decirlo en pocas palabras Bien, Cintia, eh, te consulto. ¿Cómo sigue la jornada de hoy y el plan de lucha? mira lo que definimos hoy es desarrollar una jornada de radio abierta acá en 7.50 con la intención de comunicarle a la sociedad qué es lo que está pasando. Muchas veces los problemas quedan puertas para adentro. Hemos estado manifestándonos en 8.53, hoy venimos a 7. No solo con la intención de socializar lo que nos está pasando, sino también con el objetivo de marcar dónde está la decisión política de achicar el Estado, que es acá en Secretaría General. Eh, y en principio buscamos tener una reunión. Esa es la intención de manifestarle a la autoridad de la Secretaría General nuestra voluntad de diálogo. Eh, si nos ofrecen algún espacio de negociación iremos, eh, de lo contrario nos volveremos a convocar mañana eh, para, como se decía hoy, unificar nuevamente la lucha y eh, en todo caso el jueves, balancear hasta dónde llegamos y decidir cómo seguimos. Bien. Nos encontramos en paro activo, por lo menos hasta el día viernes, por lo cual le volvemos a plantear al gobierno provincial que considere esta decisión, que nosotros no queremos seguir de paro, pero eh, de esta manera, digamos sin ninguna propuesta, sin nada para considerar, no podemos ni siquiera... Ay, nada. Digamos. Así que seguimos acá, no podemos retroceder, eh, nada, simplemente nos parece que es una burla digamos, que es una burla y una provocación Bueno, Cintia, te agradecemos y te acompañamos ahí, pásanos con Matías y que siga la jornada Muchas gracias por estar Ahí te paso con Matías Bueno Bueno, Matías eh, te seguís, seguís ahí, cualquier cosa nos volvemos a comunicar, te agradecemos este contacto Le realizaban a Cintia Quien es representante de ATE De la Secretaría de Derechos Humanos De la Provincia de Buenos Aires Ella es delegada de la Junta Interna Y analizaba un poco lo que es la situación De los despedidos allí Y cómo no es una cuestión meramente Del área de los trabajadores y trabajadoras De la limpieza Sino que también tiene que ver con cómo afecta este tipo de servicios en cualquier dependencia pública Cómo afecta lo que mencionaban en relación de las declaraciones de eh, esta limpieza o vaciamiento del área de Secretaría de Derechos Humanos En relación a cómo se van a estar llevando adelante los juicios de lesa humanidad Y cómo todo esto seguramente está afectando a muchísimas áreas, no solamente el área de Secretaría de Derechos Humanos sino también las diferentes áreas donde de repente uno se encuentra con 200, 300, 400 empleados menos. Lo veíamos, bueno, durante el receso de lo que fue lo enredando a las mañanas, pero sí a través de las coberturas del panorama informativo, lo que sucedió, por ejemplo, en el interior de la provincia de Córdoba, eh, particularmente en la localidad de Unquillo, donde con una planta de que no llega a mil empleados municipales, de repente se encontraron con 189 despedidos y como esto resintió de manera totalmente abrupta los servicios públicos de la totalidad de, de esta localidad, sobre todo los relacionados con desarrollo social, con cultura, con arte y también con limpieza. Y como esto generó toda una serie de conflictividades a nivel local. Entonces, evidentemente, estos eh, despidos no solamente afectan salarialmente y económicamente con todo lo que eso implica, sino también a la prestación de los servicios en general que debería hacerse cargo eh, lo que, bueno, es las estructuras del Estado. Eh, los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más, eh, porque, bueno, vamos a seguir analizando algunos temas en lo que va de esta primera semana de Enredando las Mañanas, que recordá, como todos los días de lunes a viernes, nos podés escuchar de 10 a 12 por www.rnma.org.es